Escuchar. Un poco y un poco, acá estamos con la gente de una radio Muchas Voces, ahí en la radio en vivo que van a alargar en la Feria de la Semilla, Ya hay, gente, hay gente, gente que va a tener nombre de calle o calles que van a tener nombre de esta gente, amigos de la, de la, de, del pasar por la vida. ¿Con quién estamos, Laura? Laura Mabel, ahí en Capilla del Monte, en el balneario municipal, ah. en ese día nublado, pero bueno, acá en Cruel Eje, es que el solcito, ha oído algo, cuatro milímetros nomás. más. Pero... nublado. Buen día, Mumi, buen día para vos y toda la colmena y el gallinero ahí, que andás coordinando todos los sábados. Sí, por acá, como decías, nubladito, estamos en el balneario municipal de Capilla del Monte, Eh, anoche ayer por acá llovieron unos 11 milímetros y tuvimos una piedra importante te digo, ¿eh? ah, un momentito de susto, Ajá. así esa de mitad de la noche eh, pero que luego se convirtió en agüita y bueno todo muy fresquito acá, lindo, está lindo fresco, para estar claro está fresco sí, sí, sí fresco pero no frío, entonces está lindo para salir a pasear venirse a dar una vuelta tomar por el mates. bañario municipal tomar unas ma unos mates, ver ¿Qué novedades hay por acá de semillas, de producciones, de plantines, de comiditas ricas también, como no? Ah, eh, y, y de informaciones y noticias, porque bueno, también vamos a tener algunas charlas, estamos acá montando una radio abierta, así que para quien esté escuchando, tiene tiempo de venirse hasta las 5 de la tarde. Y acá estoy, estoy acompañada, muy bien acompañada con gente que vos querés mucho, Mumi, así que eh, enseguida ya te comunico con ellos. Estoy con Fernando Weller y con Sandra Ledesma, que nos van a contar un poco más de qué se trata el encuentro de hoy y qué anda pasando por acá, por Capilla del Monte. ¡Qué jugadores! ¡Qué jugadores! ¡Dale! Hola. ¡Eh! ¿Cómo le va? Bien, eh, ¡Buen día! ¡Qué lindo! Tanto la dueña, tiempo. la impulsora de las casas de la semilla. ¡Eh! <ríe> ¡Qué bárbaro! En otro estado civil sería el estado civil de la jubilación. Pero eh, bueno, claro, ay, estoy ahora ¿tipo? jubilada, pero digo, presente en estos claro. procesos también, acompañando Marceo a los Costa compañeros. ¿Ha llevado algo que te va a piantar un lágrima? Él tenía en su haber una bandera del Pro Huerta. Ahí la tiene. Sí, sí. Puesto. Bueno, eso, eso, te, eso es lo que te quería contar. Está aquí, está el Pro Huerta presente con uno, unas banderas que han traído los compañeros de, de San Marco, pero también el viejo banner del Cali. Ah, Obviamente ah. está presente. Pro Huerta, bueno. INTA. Eso también para dejar... ...señalado que a pesar de que las políticas públicas desaparezcan... ...los procesos que generan las políticas públicas, no. Bien. ¿no? la gente, Entonces... sobre todo la gente con la identidad, ¿no? Marcelo decía, hemos sido promotores y voluntarios 30 años de este programa... Dice, ...me llevo la bandera. Claro. Eh, así que no, por eso, eso también... Mira, hoy está muy lindo, pareciera que iba a llover y está muy lindo están llegando muy, están llegando feriantes, compañeros que traen semillas pero también plantines, algunos que, que agregan valor a la, digamos, a la a la producción así que esta comidita también es importante para mí porque vos sabes que lo mío no es solo gym ¿no? así que <risa> hay que sostener este cuerpito, claro <risa> hay claro. que tener esa cuerpa entonces, pero muy lindo, está muy lindo el día está lindo, ojalá que no llueva porque la verdad que está muy lindo, así que bueno Mumi, aquí contenta eh, te paso con Fernando ah, el, vamos, Weller, el, prócer, Fernando el Weller el prócer Fernando Weller, el prócer que, ¿cómo se llama?, que, que, bueno, estamos aquí trabajando, empezando también un proceso juntos de trabajo en el territorio, este porque como vos dices, uno puede cambiar de estado civil, pero no de identidad. Así que, bueno, te mando un besito grande. Gracias te besito por que te la comunicación. Lindo, que la no, gracias. a vos. Gracias. Ingeniero Barrera. Fernando Weller, ¿es cierto que en el Pungo ya hay una calle con su nombre? Porque usted ya tiene calle con su nombre, ¿es cierto eso? Ah, mira, me estoy enterando por vos, pero también en, en mi querido San Marcos... El... Supo haber un gallinero que tenía mi nombre no me diga. de mi difunto amigo, querido, el mejor amigo que tuvo en mi vida, Marcelo País. Marcelo Pais. Que, que bautizó pero... a su gallinero, ingeniero Fernando Buena. Toma. Este, hoy hace 13 años que pasó a otra dimensión mi gran amigo y está acá presente conmigo está ahí presente, que, que tiene mucho que ver con estas cosas que estamos haciendo acá queriendo agitar ¿cómo está eso? contame Fer ¿cómo está eso? que puenteros va eh, a ver que se va a intercambiar dale, te comento, acá está tomando clima la cosa mientras el clima anuncia que está encapotado pero nada, nada grave Hay muy buen entusiasmo. Acá van llegando los feriantes de distintas procedencias, con semillas, con plantines, con canastas de mate y demás. Y este año, no sé si usted se acuerda de nuestras andanzas por Rosario para la Semana de la Agricultura Urbana, por ejemplo. Ajá. Bueno, tenemos el gusto de tener visitas procedentes de Rosario y de Diamante Entre Ríos, básicamente integrados en una organización que se llama la Icrimpo, que tiene mucho que ver con la salud, que, eh, por lo cual trabajan mucho con plantas y el tema de las semillas también es central para ellos. Hicimos contacto en febrero con ellos, cuando hicimos, digo, desde de esta organización que estamos armando acá en la región, que se llama el CAUCE. Usted más o menos está al tanto de esto, ¿verdad? Cali, Cali, Cali nos mantiene al tanto, nos mantiene al tanto de eso, y ha sido nuestra fuente de información en entrevistas entrevista del sábado pasado y anteriormente también. El Perfecto. CAUCE es la que genera la articulación con esta organización que trabaja sobre el tema de salud, ¿sí me decías, y por eso trabaja sí. con Tal cual, la ICRIMPO significa salud en manos de la ciudadanía, entonces empezamos a vincularnos en febrero de este año, hicieron una visita, nos reunimos en la falda y hace dos semanas estuvimos nosotros visitándolos a ellos y entre las visitantes son un grupo de cinco, hay una que está vinculada directamente al programa de agricultura urbana de Rosario, trabaja en un parque huerta. Este, Bien, así y que... esa persona es la que va a dar la capacitación, va a brindar el taller este que hoy día... No, los vamos a invitar a los cinco que suban como panel a contar lo que es la ICRIMPO, Tomasa, que quizá la conoces, Tomasa Ramos va a hablar de también de esto y su vinculación con la agricultura urbana, Y un tema muy importante de lo que muchos hemos hablado, pero por lo menos yo no sé de alguien que haya tomado la iniciativa concreta, ellos están con un tema ahora de promover una red nacional de semillas y un mapa nacional de semillas. El mapa de semillas que nos el sí, Nos estamos integrando gustosos a la iniciativa de ellos, Así que está, estamos re contentos con lo que está pasando acá. Va llegando gente de a poco y no tan de a poco. Yo creo que el día va a acompañar. Nos Qué está bueno. dando sombra, que está bueno, porque ayer en San Marcos estuvimos arriba de 35 grados. Sí, sí, estuvo bravo ayer. Sí, sí. Así que bueno, estamos re contentos impulsando estas acciones. Si querés, te puedo pasar dos minutos que Juan Tironi, que está al frente de este equipo que viene de allá, de aquella zona... Dale, dale, dame con él, que me, nos, cuente, nos cuente un poco de qué va a hablar. Dale, Juan Tironi con nosotros. Dale, Mumi, un gran abrazo y nos vemos en cualquier momento y gracias por el espacio. No, loco, gracias a vos por estar. Dale. Hola, hola, buenos días, aquí Juan de la cooperativa la creciente de diamante entre ríos qué lejos que te has venido juan gracias por estar en la ferrovia <ríe> por estar en los de gracias por venir a bueno. en el monte y contanos juan qué hace la cooperativa la creciente y está bueno y esta che, primero que primero que nada muy contento de estar acá el grupo somos cinco que vinimos de de nuestro espacio La Creciente Agroecología y nos están siendo anfitriones amorosos acá en Casa Blanca y la organización El Caos. Así que les queremos agradecer la invitación y estamos felices de estar en esta comunidad. Eh, sí, la, así, gente, la bueno. gente de Casa Blanca siempre es muy hospitalaria y siempre nos sí, hace quedar muy bien a toda la región. Sí, bueno. sí. Bueno, y acá estamos, eh, un grupito que participamos en, una, eh, en un espacio se llama La Creciente, pero venimos también y más que nada como integrante de un movimiento nacional que se llama laicrimpo eh, la sí. Algo así como laicos a favor de, de, de, de los que más necesitan, un movimiento que tiene 35 años, que arrancó con unas monjitas con opción por los pobres, recuperando saberes ancestrales, salud y alimentación de los pueblos originarios Formosa, Chaco y corrientes, misiones y al final fue caminando y se fueron sumando intelectuales trabajadores de la tierra este, guardianas de semillas eh, eh, que traían sus saberes ancestrales sobre hierbas medicinales y fue creciendo eh, y hoy es un movimiento quiere decir que incluye mucha, mucha gente de diversos lugares y que todos estamos pensando que la salud debe estar en manos de la comunidad Y cuando decimos salud hablamos del agua, del aire, la tierra, las semillas eh, y los ecosistemas. Cada ecosistema tiene, ofrece salud y bueno, tenemos que volvernos a encontrar con esta con esta propuesta que nos hace la naturaleza, que nos apapacha. Así que por Pero ahí bueno. es la ICRIMPO, por ahí va siendo, y nosotros estamos acá contando esta experiencia invitando a sumar Eh, a, a toda esta hermosa comunidad cordobesa que tanto cuida el monte nativo y tanto cuida la naturaleza qué bueno Much muchas gracias Juan me interesaría mucho estar en esta conferencia que van a dar, espero que alguien la grabe ahora voy a hablar con Laura para ver si alguien puede registrar la conferencia claro, que a ¿a lado? para que nos claro. queden nuestros materiales claro, un saludo. gracias por estar claro. con la ferroviaria bueno, bueno, un abrazo grande gracias por el espacio a tu gente y a la gente que te escucha. Dale. Bueno, Mumi, creo que ahí tuviste un panorama de lo que está haciendo y va a seguir hay, siendo este se encuentro. Viene. Sí, qué lindo que está, <risas> qué lindo que Laura, qué lindo. Sí, bueno, está está muy lindo. Con, me quedo con, con la posibilidad de tirarte un, un oso vivo, que es registrar un poco las conferencias que van a dar estos chicos de la ICRIMPO ahora en la, en la feria. Ahí va a haber en, en una, un espacio para discutir y presentar esta... Esta experiencia de la creciente y todo eso. Claro, vamos a ver cómo podemos seguir cubriendo, generando contenido para usted. Mirá vos. <risa> para usted, para, para mí, Canasta vale, Básica, vale. para la, todas las radios. Claro, para, para, todo. La, para el Radio Pueblo, <risa> la, para la exacto. Calumuria, vamos para todos lados. Para toda la región y más allá. Laura Mabel, me encanta decirte esos dos nombres porque me, me gustan mucho. Así que dale, ah. te mando un abrazo y vamos, seguimos nosotros hasta ahora, que ya cortamos y siguen ustedes. Hasta dentro de un ratito, sí. Luego seguimos por acá. Acá dale. estamos montando todo para, para continuar la radio. Un abrazo, a Agustín Fontaine. Abrazo grande. Gracias. Sí. Abrazo chau, chau. para todos. Chao. Ahí quedamos, Gaby. Cerramos ahora. Con 27 grados nos vamos. ¿sí? Con 27 vamos a llegar a 30 y pico, viste la humedad. Capilla del Monte sigue nubladito, ¿qué linda que pinte esa feria de semilla en Capilla del Monte. Por favor en el balneario vayan a tomar unos martes, por ahí hacen mucho milanesa, panchito, esa es comida más sana, ¿no? O esa comedura. Hoy le vamos a decir a Laura Madrero, a la gente de Canasta básica, alquilla al ahí que nos cuente qué hay para comer en la feria de Semillas de Capilla del Monte, el intercambio de semillas. Qué lindo, qué lindo. Ahí nos ponía nos nos encaminaba el Cari Pedras el sábado pasado y ahora salimos con Sandra Ledesma, ¿no? Qué jugador, fue coordinadora de una de las provincias con más huertero y producción hortícola doméstica, que es Santiago del Estero. Ahí fue coordinadora Sandra Ledesma y después su vida la trajo a Cruz del Eje... y fue realmente un hallazgo, una estrella fugaz que se quedó por acá y ahora está jubilado y disfrutando de su experiencia, y sus cosas, ¿no? Y el Fer Weller, el Hueso Weller, también integrante de esta movida, y como decía Marcelo Acosta, ese programa que era nuestro, ¿no? El Pro Huerta, qué manera de generar intercambio y conocimiento y conocidos. Muy lindo lo de la feria, muy lindo, le agradece a Manico Fioretti la noticia que mandó que lo, va a haber eh, fletes, se van a poder transportar a minimales de distintas especies, la nueva modalidad que alargó el cenas e incluso con el diseño de los vehículos para llevar, por ejemplo, chanchos, ovejas y cabras y terneros, por ejemplo, un mismo camión. ¡Ah, mira! Eso ha salido en el, en el boletín de la Nación Argentina, como así también eh, decíamos hoy de cuidarnos un poco de lo que es la modificación del cambio de la ley de lucha contra el fuego, antes que me olvide, con respecto a eso, Eugenia, Eugenia Marengo, de Capilla del Monte, de CDM Noticias, he escrito la nota a un año del fuego, así como el Hueso Weller se ha acordado de Marcelo Pais, bueno, eh, Eugenia hizo una nota a un año del fuego que no estuvo ocupado un mes, un mes viendo para dónde se iba, qué hacía el fuego, cuántas casas quemaba, qué barba, qué movilidad, y bueno, ahora llovía y está lindo y está fresco, ¿no? Eh, todo eso, mira vos cómo, cómo viene el clima. No quiero no quiero irme sin dejar sin remarcar esto, ¿no? Qué buena movida la de los oyentes de La Colmena, qué lindo grupo de WhatsApp que anda dando vueltas. Imagínense que Edgardo González nos manda un anuncio que mañana en la feria, la fiesta de la agricultura familiar, en 17 de agosto se llama el lugar que es cerquita de Bordenave, en Provincia de Buenos Aires, no sabíamos nada, Y Horacio Jauregui, desde el jardín nos manda una persona abrazándose como diciendo, yo conozco ese lugar. Hay una fiesta de la agricultura familiar ahí, mañana esperemos que ande muy lindo, le mandamos a Gerardo un abrazo. Y dentro de los paneles, si se fijan, es el rol de la mujer en la agricultura familiar y su importancia. De eso larga mañana la feria de la agricultura familiar en 17 de agosto, provincia de Buenos Aires. Ahí donde comienza la patita de Buenos Aires, donde ya Colinda pasa la Pampa y Colinda con la Patagonia, ahí es 17 de agosto, en esa zona. Así que bueno, le mandamos un saludo y gracias Edgardo por estar ahí y vamos a ver si la semana que viene tenemos los corresponsales, ¿no? Guadalupe, eh, eh, Guillermina, eh, también la gente de el, el, el eh, Matías, también mandar por ahí, y, y en una de el que les habla, por eso hace una disparadita con para ver qué pasa, apoyar esto, Mariana Victoria nos invitó especialmente, vamos a ir a, a ver esto, nos parece relevante el encuentro de mujeres rurales que organiza el gobierno de la provincia de Córdoba, viene clavando un par espero que esta no vaya para atrás que esté muy bien, esté a la altura de la reunión de los apicultores de la reunión de las cooperativas realmente muy muy interesante los espacios de intercambio y de conocimiento y de articulación y nosotros nos vamos Y Gabriel no va a estar el sábado que viene, va a estar Manuel, Manuel Cipriano, ya dijo el sí, ya dio el sí Manuel Cipriano, así que el sábado que viene tenemos otro operador que ya ha ido varias veces a la Colmena y conoce un poco la, las cosas. Eh, eh, nosotros vamos a estar desde otro lado, vamos a estar trabajando desde otra provincia y vamos a ir sumando cosas al programa. Eso, que no es mucho, pero es suficiente para seguir en estos nueve años que lleva la colmena al gallinero al aire. Gracias por estar a todos y seguimos trabajando. Un abrazo, un saludo y no me quiero olvidar que ayer cumplió año una de las personas que más nos apoya en tangible e intangible, ¿no? María José cumplió año ayer, hizo un fiestón, hubo varias gente tirada por la vereda que quedó disimulada por lo de las murgas. Pero bueno, no, no, ya sabemos que no fue por lo de la murga, hubo gente tirada en el suelo, en fin. Ahí le mandamos un abrazo a María José Fraire, que cumplió sus ah, primeros añitos. Le mandamos un saludo. Gracias, Majo, gracias por tu trabajo y tu solidaridad y tu compañerismo. Que muy lindo, nos estamos escuchando, Gaby. Hasta otro sábado, por ahí, en algún lugar. Que anden lindo. Si me voy volveré Hecho soy para dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer Yo sé que volverá Hombre solo tendido a llorar